Yo soy de la gente que siempre se cree capaz De ver un poco más allá de lo que puede mirar Yo confío en mi destino, confío en mi habilidad He perdido de todo pero nunca la lealtad Me sigo moviendo en el juego Estoy firme con lo mismo La familia está lejos, tomo un trago de consuelo, lo tiro al suelo, pa' que venga en tiempo bueno. Muy pronto sé que vamos a tener lo que merecemos: champaña fría, para una mañana en Río, en el caserío. Casarme es un desafío, esto es cosa mía. Yo juego al estilo mío, hay categoría, se nota cuánto he crecido. Me tomo vacaciones, pronto escapo de la selva. Quiero estar en el campo solo durmiendo una siesta. Si Es una porquería, me cansé de fiesta. Quiero que salga el sol, pero no para la tormenta. Después de la batalla, sí que me cambió la mente. Porque allá tuve la visión del campo diferente. Ahora separo siempre el vendedor de los clientes. Sea cual sea la bandera, sea cual sea el continente. Otro mes sin ir a casa, perdón, mami, no por eso. Varie, por la Mónica, no puedo dormir tranquilo. Que por la noche me desvelo, pa' poder hacer más ruido. Caminó por el infierno voy pasando con tus hulos. Desde que tengo memoria, la ambición me está matando. Combinando perkeur y estilo, vienen gatas de alto rango. Tanto mate lo que tengo, ando siempre con mi bando. equipando a todos esos traikas que se venden por domango. Pu, pu, pu, pu, pu, chijensas, con mi hermano Tiz Cabrón. Salgo tarde, flow gitano, pa' conseguir mi pacón. Yo solo creo en mi sangre, esa es mi única religión. Tenemos la calle activa, vallad de la rebelión. Estoy subiendo mis valores, estoy cuidando mis valores. Estamos claros, estamos lindos. Estamos subiendo escalones. Yo estoy viviendo en mi ley. Así que si muero no lloren y recuerden, solo tenemos